Buenas tardes a todos eh, nuestros oyentes de El Bodevil. Escucha Teatro, estamos acá. Eh, mi nombre es Gaby Wittencamps. Estamos acá en radio nauta 106.3, en el Centro Cultural Olga Vásquez. Eh, muy buenas tardes, Pana, que nuestra operadora. Eh, bueno, le queremos decir a nuestros oyentes oyentes de devodevil escucha teatro que hoy tenemos un montón de novedades ya que este fin de semana en, en la ciudad de la plata se van a estar presentando una cantidad este, de, de actividades culturales eh, por eso te vamos a estar informando durante estas dos horitas es decir de 17 a 19 horas todo lo que puedes hacer este fin de semana de primer fin de semana de noviembre en, en la ciudad de las diagonales. Mientras, esperamos a mi compañero Juan Zucker a, a, a que llegue y me haga compañía en este programa del día de hoy del Bodevil. Les quería contar un poquito todo lo que vamos a estar teniendo, eh, ya lo anunciamos un poco en, en la página. Eh, se viene La ciudad de La Plata si viene con bastantes festivales, más que nada de teatro, de danza, de circo, bastante variado. En primer lugar, queríamos contarte que va a haber un festival de teatro y música en el marco del ciclo de teatro independiente, eh, la compañía El Giro, Teatro Multicultural. Eh, que nos van a estar visitando um, hoy en, en el Bodevil, eh, copan el pasaje dado Rocha este fin de semana y nos visitan para que te enteres eh, de todo lo que va a estar pasando um, en este festival que se va a estar haciendo este fin de semana, eh, donde se van a estar dando bastantes obras y músicas. Las obras que se van a estar dando son... Eh, Violetas desnudas a las 19 horas, esto va a ser el 3 de noviembre, o sea mañana, jueves 3 de noviembre en el pasaje de Ardorocha eh, Vas a poder ver Violetas desnudas, eh, Super piva que es música en vivo y a las 21.30 Lila, el juego divino de la creación Eh, los chicos nos van a estar visitando, eh, los chicos del Giro Teatro Multicultural, nos van a estar visitando en muy en un ratito acá en el Bodeville Escucha Teatro para contarnos eh, todo sobre este festival que se va a estar llevando este fin de semana en el pasaje de Dardo, Dardo Rocha. Por otra parte, eh, también se viene el Festival Danza Afuera, que ya arrancó Eh, el fin de semana pasado Con un, con un seminario eh, Y este fin de semana Sigue con, con bastantes actividades Por eso Connie Copelo Nos va a estar contando un poco de qué se trata Este festival Danza Fuera Que ya se viene haciendo hace bastantes años Acá en La Plata Para que te enteres y puedas ir este a conocer un poco de esta movida También Si te interesa el circo Este fin de semana En la ciudad de La Plata Comienza eh, la quinta convención de circo y artes del Palo de la Plata. Es una un encuentro de, de artistas eh, circenses que va a estar lleno de, de actividades y, y de talleres. Así que vamos a tener una entrevista telefónica con... Eh, Fidel Fernández que es uno de los organizadores y nos va a estar contando un poco de qué se trata esta convención de circo que está buenísima eh, con todas las actividades que tiene, se va a estar haciendo desde el 3 al 6 de octubre, es decir también empieza mañana son varios días para que puedas ir, tomar talleres, eh, ver espectáculos de circo, eh, ir a las fiestas eh, termina el domingo con un desfile en el Parque Saavedra, muy interesante esta actividad para no perdérsela También si querés ver más teatro y danza, si no podés ir a ninguna de estos lados, si querés ver algo de teatro y danza, eh, Jerónimo Búfalo nos va a estar contando sobre eh, Instante 9, que es eh, una obra de danza y teatro, más que nada esperemos a él que la, la va a definir, que se va a estar haciendo este sábado 5 de noviembre en Saverio Bar Cultural, que queda en 2071, así que nos va a estar contando un poco de, de esta obra que la hace con Florencia Olivieri. Todo esto eh, en el eh, Bodeville Escucha Teatro. Enseguida volvemos con todas estas novedades para que te enteres de toda la actividad cultural acá en la ciudad de La Plata. strong survive themselves weak heart does in misery only the strong survive themselves hey you know. i don't wanna die in poverty oh so gibe ich weil ich bei alle bitch que estábamos escuchando era Jack Lory de Alfa Blondie, Tristeza Maleza de Manu Chao y Concrete Jungle de The Specials. A la hora del cuete, no hay nada mejor que escuchar el bodevil. Perdieron el control. Van a chocar. ¿Por ¿Por qué haces esto? El Bodevil, en la 106.3. Seguimos con mucho más vodevil eh, escucha teatro entre otras cosas como ustedes saben eh, el vodevil es un, un programa dedicado a las artes escénicas en, en general el, el día de hoy te traemos varias propuestas eh, sobre teatro danza y eh, incluimos circo porque porque como estuvimos diciendo en el bloque anterior eh, tenemos bastantes festivales en, en la ciudad de la plata eh, en principio tenemos el festival danza afuera que ya ya comenzó Este festival eh, es un festival anual de danza contemporáneo que se lleva a cabo en espacios urbanos de la ciudad de La Plata, comprendiendo la misma como escenario para la producción artística y como paisaje al ser intervenido. Eh, este festival se viene llevando a cabo desde el 2013, eh, anualmente se viene haciendo 2013, 2014 y 2000, 2015, y este año se eh, viene a hacer la cuarta edición. El festival se realiza en varias jornadas consecutivas en espacios urbanos diferentes y característicos de la ciudad, elegidos especialmente ya sea por la circulación de transeúntes, el peso simbólico en la historia de la ciudad o las características físicas del espacio. Eh, para quienes quieran ver la programación completa de, de este festival Danza Afuera, eh, lo pueden hacer en vía Facebook eh, buscando Danza Afuera Festival y ahí también van a encontrar la página web. Eh, también queremos recalcar que Danza Afuera es un festival autogestionado, de entrada libre y gratuita, producido por un colectivo de artistas independientes y hoy eh, vamos a estar hablando con Cónico Pelo, que es una de las chicas organizadoras, para que nos cuente eh, un poco sobre la programación que se viene en este festival Danza Afuera. Eh, este festival comenzó con una propuesta muy interesante que ya pasó, esto fue los días 28, 29 y 30 de octubre. Eh, se hizo un, un seminario intensivo que se llamó Escena Límite, a cargo de Luis Biasoto, que es uno de los integrantes del grupo CRAP. Eh, este festival, este, perdón, este seminario estuvo dirigido a bailarines, actores, performers y músicos. Eh, y bueno, digamos que comenzó con esta propuesta que fue la semana pasada y este el festival Danza Afuera sigue este este fin de semana en el sótano que queda en 10 entre 51 y 53. Eh, el domingo 6 de noviembre, entre las 16 y las 21 horas, se va a hacer eh, una jornada que se llama Danza Continua, donde va a haber una feria de medios y publicaciones sobre danza contemporánea, eh, donde se podrán comprar libros específicos sobre el área y visitar una biblioteca efímera que incluye gran cantidad de ejemplares para su lectura a lo largo de la tarde. También se va a realizar una conversación abierta sobre la escritura de los cuerpos y las ciudades, donde se van a presentar libros como... Ni adentro ni afuera eh, hacer espacio y una bailarina argentina los dos primeros libros son del grupo de estudios sobre el grupo de estudios sobre cuerpo y una Bailarina argentina es de diana rogoski una conocida eh, actriz acá en, en, en la plata eh, también este mismo día este domingo 6 de noviembre en el sótano eh, se va a presentar la plataforma web nodos Contenido colaborativo de las artes escénicas y quienes van a participar de esta conversación son Carolina Escudero y eh, José Supera. Y como cierre de esta jornada, este domingo vas a tener la posibilidad de ver una obra eh, que se llama Prehistoria, Eh, de Valeria Martínez. Eh, vale aclarar que la entrada es eh, libre y gratuita para la feria y la biblioteca y la mesa de reflexión y si querés ver la función sale 100 pesos y las reservas se realizan por mail a eh, danzaafuera.com. Por otro lado también parece interesante eh, recalcar que se encuentra abierta hasta el 15 de noviembre ...dentro del marco del Festival Danza Afuera... ...una convocatoria a intérpretes... ...para la la residencia de creación intensiva... ...en espacios abiertos, ¿sí? Esto se, es, eh, se va a realizar un proceso creativo... ...desde el 21 de noviembre al 2 de diciembre... ...de 14 a 17 horas... ...a cargo de Juli Rano... ...que es una actriz y bailarina muy conocida... este ...acá en la ciudad de La Plata... ...le mandamos un saludo... Eh, ...y esta, esta residencia se va a hacer en el mismo espacio... ...donde se va a llevar a cabo el festival... ...el domingo 3 de diciembre... ...en el Parque Alberti. Eh, quienes Para quienes quieran participar, la residencia de creación intensiva... ...la invitación está abierta a um, artistas de cualquier disciplina... ...o recorrido que les interese vivenciar dicha experiencia... ...y es gratuita para todos los participantes... Eh, para quienes quieran contactarse con, con, con alguno de los organizadores de este Festival Danza Afuera, lo pueden hacer con Moira Hidalgo, Jorge Lina Mongan o Constanza Copelo, con quien eh, vamos a estar comunicándonos eh, en breve para que nos cuente un poco más cómo, cómo funciona este, la organización del, del Festival Este, danza afuera, así que bueno esto fue un poco um, el panorama de lo que es este festival, para quienes quieran asistir este um, este fin de semana, domingo 6 de noviembre, entre las 16 y las 21 horas, esta jornada se va a estar llevando a cabo en el sótano que queda en 10, entre 51 y y 53. Y para quienes este recién sintonizan el Bodevill acá en Radionauta 106.3, les queremos contar que también vamos a estar hablando este un poco más a fondo sobre la quinta convención de circo eh, y artes del palo que se va a estar haciendo este fin de semana acá en, en la ciudad de la plata eh, también tenemos eh, a los chicos del de giro teatro multicultural que en breve nos va a estar contando sobre el festival de teatro y música que se va a estar llevando en el marco del ciclo de teatro independiente en el pasaje natorrocha y también tenemos una entrevista con eh, Jerónimo búfalo que es eh, actor en, en esta obra instante 9 que es una obra de teatro y danza que se va a estar haciendo este sábado. Eh, en Saverio Bar Cultural Así que todo esto y mucho más Si te quedas escuchando eh, El Bodevil Escucha Teatro radionauta Sonido disonante Para una ciudad cuadrada Radio Nauta FM 106.3 en Revista La Pulseada de Octubre En La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana Sin embargo, sus talleres espacios productivos y puestos laborales están en riesgo Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir Además, justicia xenófoba contra una trans Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky Bosque Profundo El documental de Gimnasia y Esgrima La Plata Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0 2 2 1 4 5 3 2 5 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia La Pulseada La revista del Padre Cajade La Panacea, instrumentos musicales. cuerdas vientos, accesorios, percusión. Guitarras, arreglos luthier. Lo encontrás de lunes a viernes de 10 a 18. 63 entre 7 y 8. Panacea, instrumentos musicales. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño Facebook imprint del Olga Productivos O escribinos al mail laimprentadelolga.com Imprenta del Olga Imprimimos tus ideas En el aire FM 106.3 Desde la ciudad de La Plata Transmite radio Radionauta FM 106 3. pasó es Durango de peces raros. Dígale no a todas esas cosas. Escúche el bodevil y evite dudas. Oh, no, no puede ser. No es posible. o oh, cielo, me han engañado. Mi grabación pudo haber caído en manos extrañas. Seguimos eh, en el vodevil, escucha teatro, arrancamos este bloque con Eh, dos invitadas que vinieron del de Giro Teatro Multicultural. Estamos con Yamila Duarte y con Yara Salerno. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas eh, a Albo de Vil. Bueno, queríamos que en realidad... Este, no, la, esta, la, la, en realidad están acá justamente para hablar de este Festival de Teatro y Música que se viene este fin de semana en el Pasaje de Ardorocha. En realidad mañana, jueves 3 de noviembre, eh, en el Pasaje de Ardorocha, a partir de las 19 horas, con varias obras y con una propuesta de música. Eh, en las, las obras tenemos a Yara Salerno Que está acá y nos va a contar un poco cómo, cómo, cómo surgieron estos proyectos Las obras son Violetas Desnudas Que se va a estar haciendo a las 19 horas eh, Y a las 21.30 Lila, El Juego Divino de la Creación Y en el medio de las dos horas vas a tener una... una, una la bandita Que se llama Super piva No es una bandita Me dice Yara No, sí Es es una banda Ajá. Pero se nos accidentó Una de las compañeras Que canta Ajá. la banda Así que hubo un reemplazo Ajá eh, Por otra artista Que es eh, Lucía Luisina Quipés Ajá Y ella va a estar haciendo Va y a estar haciendo música, música. Sí. Claro Sostenemos la, la, la propuesta De teatro más, más música Lo claro. que cambiamos Es la banda <ríe> uh -huh. Chicas ¿Cómo surgió El giro teatro multicultural? como como Digamos Este, ¿qué, ¿Qué actividades realizan? Un poco para que la gente o los oyentes conozcan de, de, este, de este grupo Dale, eh, el, el giro surge más o menos hace tres años eh, en el lugar territorial de Tolosa eh, Ahí tenemos nuestro espacio que nos eh, aloja una biblioteca popular que se llama Mariano Moreno Ajá. que ahí es nuestro lugar donde funciona como laboratorio, ¿no? Donde nosotros ahí construimos eh, las obras, algunas a partir de guiones que vamos buscando, investigando, y otras a partir de de, esta, de este formato que te decía recién de laboratorio, donde vamos construyendo también ahí lo, los personajes y, y también los temas, que es algo que nos caracteriza que la mayoría de las obras que hacemos tienen un contenido social y político, Eh, ya sea desde cuestiones de género, desde cuestiones de eh, los, las situaciones de las personas migrantes eh, por ejemplo hay otra obra que realiza Gustavo Delfino, que ahora digo también es nuestro director, pero ahí él también hace una obra que refleja la situación que ¿Qué pasan aquellas personas que desalojadas de, de sus tierras? no uh -huh. Todo el tema de la... Bueno, no me sale la palabra. Pero, digo, tienen todas en común, ¿sí? Que, que reivindican algo de lo social y, y político. Bien. ¿Hace cuánto que, que se creó este grupo, digamos, eh, eh, de teatro? Tres años, sí, ah, que venimos. Ah, bastante poco, sí. reciente. Es reciente, sí. sí. Eh, y ahí venimos sosteniendo, también creciendo, porque va se va ampliando a medida que cada año se va sumando... Eh, nueva gente interesada en hacer teatro eh, pero también es verdad que bueno tenemos una suerte de identidad que tiene que se fundamenta sobre estas cuestiones que te venía diciendo recién que también apostamos a descentralizar la cultura por eso también eh, estamos en ese espacio estratégico de Tolosa claro. que bueno que tiene sus pros y sus sus contras no porque uh -huh. a veces también nos cuesta en ese sentido poder la, las convocatorias pero bueno nada, claro un... ¿y cómo está conformado este grupo? recién mencionaste eh, a Gustavo Delfino que sería el director, el, el director y, ¿y cuántos integrantes son? Oh, bueno, 20, más, más o menos como si somos 20 eh, la mayoría, algunos somos profesionales otros se eh, intentan o, o buscan en el teatro eh, hacer una forma de vida eh, pero la mayoría sí, hacemos como diversas tareas, entre ellas hacemos teatro Eh, pero si sí, no, nos caracteriza la heterogeneidad de perfiles incluso hay gente que viene desde capital uh -huh. eh, gente que viene de nueve o sea que estaba nuevos que empezó 9 de julio con Gustavo y a partir de conocer también esta propuesta y que se vino a estudiar a la plata eh, se suma ahí a Tolosa así que también, esto está bueno porque cada vez somos más y cada vez somos más eh, pensando cosas diferentes. Claro, y justo estaba escuchando lo que decías como el objetivo, de cómo surgió el grupo y también lo relacionaba con, digamos, por qué surgió realizar este festival de teatro y música o cuáles fueron sus intereses a la hora de mostrar las producciones o también había otro otro objetivo? Sí, nosotras, bueno, en el marco del ciclo de Teatro Independiente quedaron estas dos obras del grupo Eh, nos pareció bueno las dos obras eh, son bien hablan de las problemáticas de la mujer y de las formas de opresión que sufrimos muchas veces, entonces nos pareció bueno poder eh, juntarlas y tener como nexo esto ¿no? de decir, bueno, ya que tenemos este espacio de, de Dardo Rocha, que, que finalmente es un espacio que termina siendo bonito eh, poder sumar a esto una propuesta de música, una propuesta que no está agregada en el evento que es eh, de una muestra de pintura de de Melina Rimola uh -huh. eh, y bueno nada, poder darle otro marco no a esto para que, que no terminen siendo solo dos obras más sino que, sí, eh, que parezca alguna otra cosa ah perdón, bueno. sí. no digo porque también este ciclo de teatro independiente aparte de poder eh, esto, generar la difusión de, de, de grupos como nosotros También nos permite, la a partir del pasaje, que es una vía interesante para mostrarse, construir público. Entonces nos parecía también que poder generar, aparte de las obras, otras eh, otras propuestas, también nos parece que es interesante ahí que quienes nos vienen a ver, vengan a ver no solo teatros, sino también temáticas. Que colaboran en visibilizar, en este caso, eh, la temática de género, que es, es lo que fusiona esta, estas dos obras. Sí, eh, también me parece interesante un poco lo que dicen en el evento, que ante la violencia machista organizamos nuestra lucha en energía creativa. Dos obras de teatro y danza teatro, donde cuerpo y palabra son atravesados por las miles de luchas diarias de las mujeres. ¿A qué más nos podemos acostumbrar? Y ahí, bueno, creo que también me da la a pie Para que empecemos a hablar un poco de, de las dos obras que se van a estar como dando Dentro de, de este festival Una de ellas es Violetas Desnudas Y Lila, El Juego Divino de la Creación sí. Y Ara, vos estás... Eh, en las dos En ambas <risa> eh, No sé, elegí... De, ¿Cuál te gustaría? Empezamos eh, Violetas Desnudas no Empezamos por Violetas. bueno ¿Cómo? Violetas eh, es un unipersonal Está... Eh, bueno, eh inspirado un poco en una obra de Darío fo que se llama Monólogo de la puta en el manicomio, eh, y también o sea, en en, real, en, algún, en algún momento me encontré con ese texto y me gustó mucho y he habitado mucho el hospital de Romero y el, el manicomio y, y realmente si bien la situación de la salud mental es una situación de vulnerabilidad en general porque está muy mal planteada, eh, a las mujeres Eh, do, do, terminamos sufriendo con esa doble presión por, por ser mujeres y en ese caso por, por claro. su patología psiquiátrica y me pareció muy importante poder mostrarlo de, de otro lado y bueno esta hora me dio el, el pie para, para poder hacerlo, lo planteamos en el grupo y a todos, todos claro. en Cerro bueno, eh, eh, ¿De quién es la dirección? De Gustavo Delfino ah, él, de Gustavo. Él, él me dirige eh, Y tiene música en vivo Que es Josefina Otero eh, La compa que, que toca El piano eh, Y Sofía Bugallo Está en la técnica En la iluminación eh, Somos ese, ese Pequeño equipo ¿Y cuánto tiempo Te llevó Digamos eh, El proceso de creación De, de este universo Y en realidad No sé Más más de un año Porque Porque me encontré de repente con una temática que, que me atravesaba mucho y, y que era muy difícil poder llevarla al cuerpo. Claro. Eh, así que bueno, finalmente terminó cambiando de, pasó por un proceso de cambiar de un formato al otro, de hacerlo de una manera a la otra y bueno, al final este año pudo cerrarse y la estrenamos en junio. Junio, julio. Eh, julio, en en de julio, julio, en vacaciones de invierno sí. se a, a mí me, en me, invierno. me interesa muchísimo como esta pregunta de cómo a partir de qué disparador surgió, porque hay mucha gente, como lo que nos pasa a los artistas, con mucha ganas de elaborar un montón de temáticas y de cosas que por ahí quedan solamente en ideas y no sabemos cómo bajarlas entonces por ahí también saber cómo surgen varios procesos o, o, o ideas y cómo se terminan en proyectos también puede dar como, no sé material a otros sí. para empezar, ah bueno mira qué bueno, cómo, cómo surgió esto eh, entonces la estrenaron este año Sí, la estrenamos ¿En, ¿En dónde la hicieron acá? La estrenamos allá en la biblioteca, en, en nuestro lugar eh, Que es uno entre 528 y 529 Que es el lugar en el que estrenamos la mayor parte de nuestros trabajos eh, Y después, bueno, la fuimos haciendo en varios lugares Y por ejemplo, el último lugar que le hicimos fue en el eh, centro cultural El Cielo por Asalto Que es eh, un centro del PTS eh, Que ahí nos invitaron en previa al encuentro de mujeres uh -huh. eh, Y fue la última función sí. que tuvimos Y eh, Lila, el juego divino de la creación ¿Qué podemos decir? Eh, Lila es eh, una obra que es de danza-teatro eh, también Está, está atravesada por un montón de luchas eh, de migraciones Hasta la, no sé, la discriminación en los pequeños pueblos eh, Y son distintas escenas que se van fusionando a través de la danza Eh, y de, de la música Va pasando por muchos estilos de música distintos eh, Es una obra muy dinámica Sí, eh, lo que eh. tiene de central también Es que a, a través del arte Permite hacer una crítica a la sociedad de consumo eh, Y como Por ejemplo todos los medios de comunicación También van construyendo una versión Por ejemplo de los femicidios Eh, de la lucha de las luchas de contra la violencia de género entonces de, desde el lugar de la crítica no pero, pero cómo a partir de ahí también eh, permite visibilizar y no solo desde el teatro sino esto convergen ahí diversas disciplinas eh, como el teatro de máscaras también ahí también. se incluye eh, la danza o esto que decía también en el, en el medio canta una chica eh, entonces eso nos parece también que permite visibilizar Diversos formatos dentro de una misma claro. obra uh -huh. eh, En el medio también en un momento aparece el Pepe Mujica eh, eh, ¿Cu con ¿Cuántas con eh, la... personas son actuando? En... So, eh, somos 10 actrices uh -huh. eh, bueno, Y bueno, nuestro director que es Gustavo otra vez Claro, uh -huh. so, es, es danza, teatro y Gustavo Alfino se encargó de toda la dirección de Sí, sí es una obra que escribió él en este caso Ajá. Sí. ¿Y cómo, cómo fue esto de...? de... Digamos, mezclar los lenguajes de danza y teatro eh, y Para las que solo actuamos fue muy difícil Pero <risa> <risa> no, tenemos dos compañeras en el grupo Que vienen más del palo de la danza uh -huh. Y bueno, ellas fueron las que nos pudieron hacer eh, Traducirnos, <risa> introducirnos en esto eh, Y es, bueno, yo, estaba, pues, Gustavo es el director Y junto con Luna, con Luna Cano. Que, claro. que es una de ellas que... Es más de la danza y bueno, uh -huh. ahí fue como pudimos engancharnos. ¿Y qué, qué, qué te queda vos de esta experiencia de haberla transitado? por como que la danza teatro es muy difícil sí. también de definir. Totalmente. Eh, ¿Qué te queda vos como experiencia y... o qué, qué ven de, de, de esta fusión de lo que sería la danza teatro? ¿Para quienes como desconocen este este género? Y mira, yo no sé qué se ve de afuera. El proceso fue muy difícil. <risa> <risa> Me enojé mucho en el mientras tanto, pero al final queda... Eh, termino disfrutándola mucho porque eso, es como otra manera de hablar eh, me pasa como contrapunto con Violetas, que es la otra obra eh, que te carga mucho y bueno, como no sé, para los que estamos actuando, viste esa obras que te, te terminan así que después no podés hacer nada y Lila eh, también habla de un montón de luchas y sin embargo transita por el cuerpo de una manera mucho más fluida entonces uh -huh. Eh, eso es, es, es otro lenguaje que me gusta claro. conocer eh, Bueno, para quienes están este, Sintonizando el, el Bodeville Estamos acá con Yamila Duarte Y Yara Salerno Que vienen en representación del Giro Teatro Multicultural eh, Que van a estar eh, Mañana eh, en el pasaje Dardo Rocha, presentando Violetas Desnudas eh, Y Lila El Juego Divino de la Creación Y en el medio, dijimos, va a haber un espacio de música Que va a tocar Luisina Quipés Luisina Quipés, sí. así que esto va a ser mañana en el Pasaje a la Torrocha a las 19 horas, 19 a 23. Eh, yo les quería decir, o sea, que, que nos cuenten un poco cómo es la actividad del Giro Teatro Multicultural durante el año, o a sea, quienes quieran acercarse, por ejemplo, hay talleres de teatro, eh, o, o cómo funciona en el lugar, digamos, en, en, en Tolosa. Sí, al iniciar cada año se, se abre el espacio, esto como cualquier lugar de teatro, Eh, ya a esta altura no, no, claro. no está porque ya está conformado el grupo pero lo que sí vamos eh, creando como te decía hoy al principio es la posibilidad de hacer diversas obras con esto con, con un contenido que hay que se, que se la juegue un poquito más que vaya uh -huh. un poquito más de, los, de lo artístico y de lo poético eh, Y ahí la verdad que Gustavo nos da también ahí la libertad de, de, de que investiguemos llemos una propuesta y sobre él sobre eso él empieza a bueno a aplicar sus, sus saberes de director, pero también ahí eh, algo importante que no dije hoy es que funcionamos como cooperativa, que por ejemplo en la técnica creemos que es un saber que, que merece ser socializado entre todos para que no quede sujeto a la persona, eh, a una única persona, ¿sí? vale. entonces eh, desde la técnica hasta la recepción del público por ejemplo que ahí eh, le damos mucha importancia ese momento, hacemos intervenciones en el espacio de la biblioteca previo a la sala hacemos intervenciones con contenido referente a la obra que se va a hacer. Ajá. Entonces también es una una, especie, una, una apuesta a, a crear un público eh, que, como te decía hoy, bueno lleva su tiempo como toda propuesta independiente y autogestiva, lleva lleva trabajo y tiempo. claro Pero bueno, desde estas cuestiones de la recepción del público hasta las cuestiones de la técnica de armar la sala, porque la sala no está todo el tiempo armada, sino todo el tiempo funciona como una biblioteca. Salvo cuando nosotros lo, lo, lo disponemos para que suceda como sala eh, desde y luego desde empezar también a eh, opinar respecto a las obras de los compañeros no empezar a construir también un criterio de estético, artístico y empezar a, a, a intervenir eh, obvio con, siempre con el marco del respeto pero empezar a hacer pequeños directores sería pero en el marco esto de un trabajo colaborativo claro Y ahí cada obra, o sea, tenemos muchas obras Tenemos muchas obras eh, hoy en escena eh, Estas dos que te nombraba recién Yara Está también la, la obra en la que actúo yo Que se llama Flores arrancadas a la niebla Ajá. Junto con Lourdes Acevedo Que es una obra de Aristides Vargas Que también aborda te la temática de las mujeres migrantes Y qué sucede específicamente con las mujeres que atraviesan situaciones de control en las aduanas? ¿Qué pasa con esas mujeres que tuvieron que abandonar sus países sí. y están en una estación de, de, de desamparo? Bueno, ¿cómo ellas logran construir ahí un vínculo que las logra sostener a partir de las nada de los obstáculos que tienen que pasar? Después está El triunfo de los nadies, eh, que es una obra en la que actúa Mariano Cétola y Carlos Vertero, eh qué hora otras más ya yeah. Eh, y las, que, las de Gustavo, Gustavo. la higuera del Che y las de Gustavo la raza del estero. Hay un montón de braceo hoy en día eh, puestas que están claro, girando. Sí. Eso está bueno que, que las mencionen porque capaz que la gente sí. más de uno más de, digo alguien las habrá visto pero no desconoce que son todo de este, de este grupo mm. y está bueno para saber un poco cómo la actividad que tienen que tienen como grupo. Mm. Yo les quería preguntar a cada uno de ustedes cómo fue que ingresaron, eh qué, qué las llevó a a entrar acá, si fueron convocadas particularmente para para actuar. Eh, el giro surge en realidad, esto como decía Yami, en de medio de una creación colectiva en, Entre todos los que ya veníamos laburando, quizás medio cerca de Gustavo Que, que fue como en algún momento el, como el, el que nos vio eh, Yo lo conocía a Gustavo cuando me vine a vivir acá a La Plata eh, A través de talleres que había de teatro eh, Y bueno, Yami también a través de talleres Sí, claro, también llegué a La Plata a estudiar pero en el medio siempre tenía esa inquietud de volver a hacer teatro porque ya lo había hecho en mi pueblo en Lezama eh, y digo a partir de mi profesión que utiliza mucho la palabra soy docente quería poder decir otras cosas con el cuerpo en este caso eh, y en ese, en esa búsqueda me, me encuentro con Gustavo Delfino y ahí conozco al grupo. Y, claro y a partir de esto de estos talleres que, que, que estaban sucediendo pudimos en algún momento juntarnos todos Eh, y funcionar así no como formar una cooperativa para, para bueno ya para, para poder dar nuestro espacio y, y esto que se llame como poder laburar de una manera horizontal Eh, si bien en la mayoría de las horas Las dirige Gustavo eh, Seguimos todos podiendo intervenir en cada una Bien, bien Bueno chicas, les queríamos este agradecer Por por haber acercarse haber acer, haberse acercado Y estoy trabada al sí. este A contarnos un poco sobre esta propuesta Que se va a estar haciendo eh, mañana En el pasaje de Ardor Rocha Repetimos una vez más Jueves 3 de noviembre a partir de las 19 horas eh, Un festival de teatro y música Que es organizado por el Giro Teatro Multicultural Donde vas a poder ver a las 19 horas violetas desnudas y a las 21.30 30 eh, lila el juego divino de la creación y en el medio un poco de música en vivo para para que quienes quieran ahí está un poquito y, y la muestra de pintura y la muestra claro, de pintura también, si la quieren sí. mencionar de, eh, de él, melina eh, rimola eh, y decir que es, que es gratis que ¿sale? es algo que no que no dijimos y que todas las obras que, que están dentro del ciclo Eh, son claro. gratuitas. Así que también invitamos, aparte de ir a ver nuestras obras, que vayan a esto a militar también y a sostener la propuesta independiente de teatro en La Plata. Exactamente. Así que bueno, vamos queremos despedir este a Yamila Duarte, muchas gracias, y a Yara Salerno por haberse acercado del Giro Teatro Multicultural. Eh, y en un ratito volvemos con más novedades sobre todo lo que va a estar pasando este fin de semana en la ciudad de La Plata, donde va a haber muchos festivales, ya sabés, de danza, teatro eh, y circo así que quédate escuchando el vodevil escucha teatro cuando me significo no me pregunto con ne si ser camina si no ves la señal mido no sabes vivir fatal de ilusión que podrías aprender solo lo a mentir Sonaba, era de eléctrico, de babasónicos Y mareada de las pelotas Dígale no a todas esas cosas Escúchelo, Bodevil Y evite sí, dudas Echa un vistazo a este tiro Deja de molestarme, viejo Hoy en Radionauta Una tarde descalza El programa más El programa más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 El Bodevil, en la 106.3. Seguimos eh, en un bloque más de El vodevil eh, Escucha Teatro. Lo que había pasado hace un rato fue una entrevista con eh, las chicas de El Giro Teatro Multicultural que nos estuvieron contando un poco este lo que va a estar pasando en el pasaje a Dorrocha mañana, jueves 3 de noviembre, a partir de las 19 horas, en un festival de teatro y música donde vas a tener dos horas de teatro eh, y música en el medio para, para, para distraerte entre obra y obra. Eh... Y bueno, ahora estoy acá con eh, una grata compañía que ha llegado en este momento y lo voy a presentar a mi compañero juan Zuccher. ¿Cómo va, Juanjo? Disculpá que te recibo así a las apuradas, gabi pero estaba por salir eh, al aire con Fidel de la convención de circo, sí. pero está estacionando el auto y lo iba a ayudar ahí a, a correr, porque está increíble el tránsito, se me hizo tarde, no sí, pude sí, llegar. Sí, me, me, me imagino, me imagino, así que ya que lo que lo mencionaste lo, lo podemos presentar, a ver si nos está escuchando, eh, Fidel, ¿estás ahí? Sí. Sí, estoy acá, ¿cómo andan? Hola Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá eh, a las corridas, en plena convención, ya arrancamos, digamos. Me imagino, eh, queríamos decirle a los oyentes del Budeville que estamos hablando con este Fidel, que es el Fidel Fernández, uno de los organizadores de la quinta convención de circo y artes del Palo de la Plata, que va a estar este fin de semana, eh, a partir de mañana hasta el domingo, en donde, Fidel... Es en el predio de la UON que está en Ensenada, eh, digamos por Diagonal 74, enfrente del barrio Villa del Plata, un barrio muy paqueta de ahí, Punta Lara. Uh -huh. Claro, sí, en, el, en Punta Lara, digamos. En Punta Lara, claramente. En Punta Lara. Eh, Fidel, esto va a ser el jueves, viernes, sábado y domingo, cuatro días de de, de artes de circo y artes del palo. Sí, eh, eh, es, la propuesta es, es la, de la convención de circo, Eh, se la hacemos a, a los colegas de circo A los colegas de, de actores A los, no sé, vienen bailarines Acróbatas eh, Que vengan a acampar eh, Se le ofrecen talleres a, las, a, las no, a la noche Y el domingo Vamos a hacer una, un desfile En Meridiano Quinto ¿Hola? Sí, sí estamos escuchando ah, En Meridiano Quinto y, y vamos como a invadir de cirqueros Digamos toda esa, todo ese sector Claro, eh, tengo entendido de que de que además de los de, lo, de la gente de la convención se van a acercar hacia Meridiano V, otros eh, también eh, otros colectivos y grupos de payasos, clowns. Estoy estoy en lo cierto? Sí sí, sí, sí, sí, son va a ser un eh, gran vienen, encuentro. Sí, vienen vienen diferentes compañías, vienen diferentes compañías, entre ellas va a haber va a haber clown, van a haber actores, también viene compañías de acróbatas, de bailarines, de malabaristas. Como que es un si sí, es un gran encuentro de decirquero de, de viene gente de todo el país como dentro de en la semana que viene se cumplen 20 años de los que organizan convenciones de circo en acá en argentina y como que es, tenemos miedo que se nos eh, Fidel y cómo cómo pueden hacer quienes quieran acercarse a partir desde de este jueves eh, con el tema de las entradas este, los talleres cómo se maneja eso Mira, las entradas, la entrada está a 600 pesos este en la puerta y te acercás eh, el jueves, viernes, sábado o domingo, si querés puedes pagar por día, que ahora no me acuerdo cuánto está. Acá sí. dice entrada por día, en puerta 250 pesos. 250, sí, sí. Eh, bueno, y eso te cubre el almuerzo, el desayuno, el almuerzo y puedes acampar si querés y de, claramente tomar todos los talleres y y hay unas galas a la noche. Claro, y además hay varios puntos de venta donde se pueden ya ir comprando las entradas, pero igualmente se puede ir a la puerta y, y acceder a las entradas ahí en puerta. Sí, en realidad eh, los lugares que están ahí a, a la venta ya, ya se cerró, digamos, y es ese mismo día en la puerta se acercan y ahí lo vamos a recibir. Ajá. ¿Y las galas eh, en qué consisten? Y las galas consisten en... Es un formato de variete que consiste en esto, en mostrar... Eh, diferentes números, de diferentes disciplinas, de diferentes lugares de Argentina, para, para que los mismos convencionistas vean cómo, cómo digamos, el, el lenguaje del circo que estábamos dando esta generación, ponele, eh, cómo, cómo se está viendo en todo el país, digamos, cómo lo estamos laburando, los cirqueros. Sí, y es interesante que también, eh, nada, estemos justamente hablando... Eh, en el Bodeville de la convención de circo porque quienes desconocen, por ejemplo, sobre circo o quienes no se animan porque piensan que es este, algo solamente cerrado al circo el, el marco de la, las cosas que se van a dar en los, en los talleres abarcan varias disciplinas así que es, es, digamos que puede estar abierto a um, tanto actores, bailarines eh, circenses, ¿no? Sí, sí, sí eh, el, el circo en general abarca eh, creemos que abarca como cuatro disciplinas que es la de, la de los malabares la de la acrobacia la de la actuación y la de la danza. También creemos que la parte de la técnica, este año van a haber algunos talleres de iluminación, también van a haber talleres de sonido, cómo montar estructuras y cuestiones así, que, que creemos que eso también es parte del circo y que está bueno, muy, muchos pibes que ponen de acá de la ciudad, van a ir cuando van por primera vez y se encuentra con esa información, digamos, es como genera como otro paso a la profesionalización del, del si claro y cómo es la organización de, de esta convención de cerco ¿no? porque con cuánto tiempo empiezan a organizarlo y somos un grupo de 10 que lo organizamos durante todo el año es una asamblea por semana ahí en el olga este y esos somos los 10 nos organizamos ¿no? nos dividimos en comisiones no sé, artística, la parte de la cocina la gente de la entrada y, y otros se encargan de la logística pero en la convención digamos lo que hacemos somos como 100 personas laburando en el mismo momento en el mismo lugar, cada con en su área sí. Sí. convivimos bastante bastante bien Ajá. <risa> y digamos que eh, esto va a ser jueves, viernes, sábado y el sábado terminaría y ya el domingo estarían acá en, en haciendo el desfile este que va a terminar en 1771 Sí, sí, sí. el domingo es el último, o sea, se, desde el sábado a la noche ya se el domingo digamos el la Campe, llegan unos colectivos que nos llevan a el Parque Saavedra y el Parque Saavedra va a haber un desfile hasta el hasta medianoche Claro. Se, se ¿Están manejando los horarios de, de, de este desfile, de la llegada a Parque Saavedra, algún horario estimativo? Lo digo porque tal vez mucha gente, como en mi caso, eh, no, no nos podemos acercar hasta, hasta, hasta allí, hasta Punta Lara, a, a acampar en el, en el predio de la UOM, pero sí nos, los podemos encontrar a, a todos estos trabajadores y trabajadoras de de la cultura, que manejan el lenguaje del circo, desfilando en la ciudad, en, en Parque Saavedra, en la vieja estación. O sea, es también una foto y un momento muy hermoso para para que el vecino la, y las vecinas se, se acerquen y, y vean, eh, bueno, todo lo organizado, todo lo proyectado. Sí, sí, lo proyectado. nosotros, nosotros eh, vamos a estar llegando al parque a las tres y media. Eh, y ahí nos vamos a organizar, eh, seguramente vamos a... a... Vamos a armar una orquesta y la idea es desfilar, eh, vamos en de 60 y, de 14 hasta 71 y 71 hasta 17. Claro, eh, o sea que a partir de las 3 y media más o menos ya para la gente que quiere ir acercándose al Parque Saavedra ya puede puede ir ahí. Sí, sí, sí se puede acercar, eh, claramente si, si sos actor y te, y te interesa desfilar con, con tu vestuario, con tu personaje para, para laburarlo, también está buena la experiencia porque todos los... Los cirqueros, digamos, van con su personaje a, a invadir la calle. Claro. A mí me hablaron muy bien de la joda que se arma en la convención de circo por las noches. ¿Vos qué tenés para decir, Fidel, sobre eso? Eh, sí, a mí también me hablaron muy bien, <risa> bastante, bastante bien. Se arman una fiesta bastante interesante. Ah, mirá, mirá. Es, así que sí, ese es un club que, que, tiene, que tiene la convención. Por ejemplo, si yo uno va en el día, se puede quedar hasta la noche, eh, a, a, a la después de la gala, se va, se va a armar fiesta. Claro, claro, claramente, sí, el, el viernes, mira, una el viernes a la noche creo que tocan los impecables en una en una versión más rock, digamos, como que va a, más, va a estar bastante interesante uh -huh. Y el, el, el sábado que se digamos sería la fiesta de que cierra. El sábado la fiesta que cierra, pero la banda, los que vayan ahí se van a dar cuenta cuál cuál es la banda y cómo va a ser la fiesta. Claro, porque uno, uno piensa que... Hay que guardar la mística, porque si no acá ya te agenda toda la fiesta. Fíjate, lo único que preguntó, cosas de fiesta nomás. No, no, no, porque viste hay como talleres de temprano, y dice, bueno, son toda gente de circo, se van a dormir temprano, se levantan temprano para los talleres, con esta cuestión, ¿viste? no se toma... No, no, no digamos sí, que... Sí, sí, hay algunos que sí. Ay, no, está bien, está bien. Me gusta que cada cual sienta se sienta cómodo mientras no, no se invadan. Te quería decir, Fidel, que también es muy interesante... Eh, esto de que el circo se nuclee en estas convenciones es la quinta convención de la plata la número 20 a nivel nacional argentina que, que se va a hacer en buenos aires este es, no sé es, esta solidaridad esta alegría eh, con sus roces sus peleas y, y discusiones incluso amenazas de muerte si querés pero es muy saludable ver como el lenguaje del circo se encuentra y se encuentra a festejarse y, y a tanto no pasa exactamente lo mismo en, en la gente que se dedica al lenguaje de la danza o al lenguaje sí, de la actuación y, y me parece eso muy muy respetable y también no sé como, sí, sí, como nos, algo lindo nosotros, para destacar Nosotros estamos, la, la idea de, de hacerlo digamos eh, arrancó un poco por ahí como empezar a encontrarnos y de empezar a, a, a generar este vínculo, eh, porque pasaba esto de que, como pasa con la danza, está un poco disperso. Pero creo que de a poco, no sé si es el contexto histórico o qué, pero de a poco esos otros lenguajes de, de, de expresión artística también se están juntando y creo creo que está sucediendo, digamos. Sí, justamente anoche hablaba con el amigo eh, Marreciano, que va a estar dando ahí taller el sábado, Eh, me preguntaba, ¿los teatreros no hacen una, una convención, no, no, sí, un sí, encuentro? Sí, sí. sí se hace, sí se hace. Sí, bueno, pero la plata de, de digamos, de tantos días que, que donde se festeje, donde nos juntemos, y la verdad que hace falta. tendremos que empezar a organizarlo, Juanjo. Sí, se está, y se está empezando, ¿eh? Hay, hay muchos túneles que con Mormiga estamos empezando a conectar, pero sí, es cierto, hay una ventaja de 20 años ya desde la convención. De, claro, de hecho estaría bueno inter, eh, conectarse con la convención entre el palo de la escuela de teatro, la gente sí, de Sí, pero viste cómo es la, la... la escuela, la escuela piensa que, que sí, nace sí. y ahí. Bueno, Fidel, te queríamos agradecer eh, por este contacto, buenísimo saber que van a estar en Punta Lara, disfrutando el fin de semana, eh, con unas ganas de ir te lo digo. Sí, mirá. terrible. Bueno, yo, eh, para... Eh, para, como para tirarle ahí a, a información eh el 275 eh, te dejan la puerta del lugar Claro, decirte claro. si un día como mándate que de pronto estás invitado. Ahí está. Bueno, ahí está. Muchís que, <risa> muchísima, <risa> Muchísimas gracias. Yo voy a ir el viernes, Fidel. Ah, el viernes, el <risa> Porque no le dijiste la banda del sábado. <risa> ah, está bien. Ahora que me siento emocionado voy ir el viernes, este, voy a hacer servir unas horas de trabajo para ir el viernes a la noche y disfrutar ahí de la combi y el sábado tempranito estar ahí en, en, en participando de la radio abierta, este así que sí, sí, sí, sí. muchas gracias por, por la invitación. Una, una consulta, te la hago al aire, ¿se, se puede acercar la gente de Punta Lara ahí tranquilamente a la radio abierta, la gente del barrio, hay como alguna...? Eh, en realidad estamos un poco aislados del barrio, Eh, como estamos como bastante aislado es ¿eh? como muy muy raro que la gente llegue hasta el lugar viste como es medio como en el medio del campo y esa cuestión eh, no es como que intentamos laburar a eso como intervenir lo que estaba pasando con el barrio pero no no pudimos lograrlo logísticamente imagínate que estamos montando carpa estructuras toda la historia claro, claro, eh, claro. Se, nos, se nos fue esa pata digamos pero no, no, no que en la otra la vamos a laburar Bueno, listo. No, te aviso porque capaz que yo me paso con, con los chicos de FM Puntalara, una radio que tenemos por allá, y no sé, capaz que vamos así, algunos, no te voy a llevar con dos micros, pero algunos nos damos una vuelta, así de una, de podemos buena. disfrutar, Fidel. Y te agradezco esta comunicación. Bueno, listo, saludos bueno, chicos. Muchas gracias Adiós. Fidel, nos Adiós. estamos viendo este y así cerramos la nota con con Fidel Fernández que es uno de los organizadores de la quinta convención eh, de, de Circo y de Artes del Palo acá en La Plata que se va a estar haciendo a partir de este jueves eh, 3 de noviembre hasta el domingo 6 que termina con un desfile en 71 1771. Así sí, que, sí, y que arranca en Parque Saavedra. Exactamente. Voy a mira, mira los malabares como, como Sí, sí, sí, yo me voy a ver ya mismo lo, los malabares, así ah, que ah. quédate y y dale, dale, Juanjo, probá, así vamos con algo preparado por lo menos. Quédate escuchando más vodevil, escuchá eh teatro, circo, danza y todo. Is it us? y el fulmo son Isabela a aclarar si quiero ver a tu tierra en poz el sueño bucha con sus que se Sabiendo reír yo La jubia ora la mandat bilava todas las heridas. I estu seràs sempre així Quedant-te, oh Y lo que estábamos escuchando fue Quedándote oyéndote de Alberto Espineta y Tu arma en el sur de Charly García. A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el bodevil. Ten, enciende uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen, huelen a incienso. sacan en el anteúltimo bloque del de Bodiville escucha teatro Eh, lo que te estábamos contando desde que arrancó el programa a las 17 horas es un poco lo que va a estar pasando en la ciudad de la plata este este fin de semana que se viene bastante movido con el, el festival eh, danza afuera en principio este domingo va a haber una actividad de la que vamos a estar hablando luego con connico pelo que nos va a estar contando un poco de qué se trata eh, también estuvieron las chicas del de giro teatro multicultural que nos estuvieron contando eh, sobre un festival que se va a estar haciendo mañana en el pasaje a dorocha a partir de las 19 horas donde puedes ver eh, teatro y algo de música y también nos estuvo contando Fidel Fernández un poco sobre la quinta convención de circo que se va a estar haciendo también a partir de mañana allá en, en, en Punta Lara eh, desde el jueves hasta el domingo que va a terminar con un desfile en eh, que empieza en Parque Saavedra y termina en 1771. Eh, así que tenemos bastante variado el tema festivales eh, para este fin de semana arrancando desde mañana. Y ahora acá en el piso en vivo y en directo estoy con eh, Jerónimo Úfalo, ¿cómo estás, Jero? Tal? Que nos vino a, a contar eh, sobre el proyecto que están haciendo esta hora de me vas a decir que es que tiene de danza, teatro, danza, teatro, me vas a explicar ahora vos <risa> yeah. eh que es Instante 9 eh, que se va a hacer este sábado a las 20 horas en Saverio. En Saverio Bar, Bar Cultural en 71 y 20. Esquina 20, exacto. Esquina 20. Bien, eh, entonces estamos con Instante 9, que es una hora donde, bueno, eh, como bien decía, están eh, Florencia Olivieri, que es bailarina y coreógrafa, se puede exacto. decir, y Jerónimo Búfalo, eh, que quienes para quienes no lo conocen es eh, actor, director, ¿Qué más se puede decir? Ser humano. <risa> <risa> actor, director, profesor de teatro. ¿Cómo se puede de decir? Una presentación breve de Jerónimo Búfalo. ¿Me presento? Sí, sí, una, bueno, una soy presentación. Soy Búfalo, soy ser de esta tierra. Eh, soy actor, eh, director de teatro y doy clases también de actuación. Mm -hmm. Eso, más o menos. Bien. Ponelo. Eh, <risa> eh, me, me gusta la idea de empezar a preguntar cómo surgió esta idea... Eh, teniendo en cuenta que son dos, eh, digamos, dos lenguajes distintos, que vienen ya de sí. dos personas que hacen dos lenguajes distintos. Exacto. Eh, ¿Qué los motivó a, digamos, a Un poco a es eso que estás diciendo de lenguaje distinto. Uh -huh. eh, yo la conocí a Florencia a través de un trabajo mío, que llama, ah, se llama, porque sigue vivo, <risa> Acrómata, eh, que un poco me corrí del lugar del teatro. Eh, ¿Ahí se escucha? Ahí Bien. está. Y me metí con el lenguaje del circo y lo traje hacia lo teatral, eh, dándole herramientas a los acróbatas de tipo de actuación. Eh, ella vio ese trabajo y estaba interesada en correrse un poco del de típico espectáculo de danza contemporánea. Me propuso la idea de, de un proyecto en conjunto, donde yo la dirigiera a ella, desde mi lugar uh -huh. más bien teatral y eh, yo desde el y ella a mí desde su lugar como coreógrafa. Eh, la idea del proyecto en, en primera instancia fue un poco eso, ver qué podía darle yo a su bailarina desde mis conocimientos de actuación y qué podría ella aportar a mi lenguaje desde la danza, como esa cuestión de si hay un límite entre la danza y el teatro o a veces no lo hay, sobre todo ahora. No solo ahora, esto viene de hace mucho, lo que pasa que Claro. Eh, dejó de ser un, más popular ese tipo de lenguaje. Claro. Que yo la danza teatro como se puede ver Pina Bausch que uh -huh. habían actores, bailarinas y, y la tipa fusionaba en cierta forma eso. Claro. Eh, me interesó, me pareció como un, un, un tirarse a la pileta porque yo apenas la conocía, la conocía por su trayectoria, había visto un par de trabajos, pero no tenía Eh, trato en lo laboral ni, ni en lo personal uh -huh. eh, así que me pareció interesante y, y probamos, tuvimos un tiempo de, de prueba para ver si nos llevamos bien y fueron dos meses así de, de ensayos bastante seguidos hasta que encontramos como un disparador como para empezar a producir un, un, una obra claro en un principio eran ejercicios sueltos Eh, y, y más conociéndonos en la dinámica del laburo que, que otra cosa sí. eh, justamente te iba a preguntar eso no me sacaste la, la palabra que la estaba pensando porque leyendo que dice actor y bailarina rey y reina juegan esta partida en un tablero de nueve casilleros ¿qué fue lo que los motivó a trabajar con este disparador no de, de, de esta temática? Bien. Eh, no recuerdo que exactamente en qué momento fue, pero en un momento apareció la idea de, de una dinámica de desplazamientos o de movimiento que partiera de un jueguito de tipo puzzle, uh -huh. de esos que son que están en un cuadradito viejo, viejo, viejo, con que vas moviendo los cuadraditos y uno le da lugar al otro. Sí. Eh, tenía la particularidad que eran nueve casilleros. Entonces empezamos a jugar con eso. Eh, en un momento aparecieron laburos ligados al ajedrez, eh, con siempre con la misma historia, el, misma, el mismo ítem que uh -huh. dinámicas de movimiento, dinámica de desplazamiento en el espacio eh, entre dos cuerpos que cada uno jugaba esos nueve casilleros y aparte para estructurar un poco y ordenar las claro. coreografías o secuencias espacio. de acciones uh -huh. eh, y en un momento charlando así no, no sé a quién le se, se le ocurrió a, o, en el, a, o a los dos a la misma vez como una cosa, de, che, esto podría ser como una estructura dramática para ponerle o uh, algún nombre eh, esto podría ser como dos seres encerrados en un tablero donde este tablero les mm, les ordena o, o les rige o les eh, los obliga en cierta forma a moverse de cierta manera a comportarse de cierta manera mm -hmm. eh, a cortarartar movimientos, Claro. Eh, esta, y se llamó como una especie de sistema que domina, tiene claro. su lado medio marxista o sea, <risa> lo, para, para variar un poco lo, lo que se ve claramente es como como la, la importancia que tiene el espacio ¿no? sí. que, que también es, es como bien bien concreto, eh, como como lo utilizan y pensaba cada vez que cambian de espacio, eh, si es fácil acomodarse digamos espacialmente, cada vez que cambian por ejemplo de sala Sí, eh, por ahí al público le es diferente Nosotros tenemos como un tablero armado uh -huh. Como bien lo decías De nueve casilleros O, o por lo menos nosotros lo leemos así eh, Y que siempre se respeta ese, ese, ese, ese tamaño Obviamente que no es lo mismo Un espacio como el Auditorio de Bellas Artes Que tenía cierta altura Entonces a precio diferente Que alguno uno más íntimo como Teatro Estudio O claro. en este caso Saberio que es más íntimo Todavía uh -huh. Es una obra que, que se puede ver creo que de las dos formas ¿no? uh -huh. es como que también lo íntimo se permite y también lo, la lejanía genera otra otra otra cuestión eh, siguiendo con el tema del, del, del, del, del cuento de la obra a razón de, de, de esa idea de un tablero bueno se pensó bueno algún material de tipo dramático que pudiera servir por lo menos yo necesitaba como un sostén mucho movimiento me volvía como un poco claro. loco no me gustaba mucho necesitaba sufrir y, y se me ocurrió pensando en el ajedrez o en esto en un rey y una reina y buscando así materiales me cayó como una muy básica que era Macbeth y, y la relación entre Lady Macbeth y Macbeth y empecé a jugar con eso Empezamos a jugar con las imágenes, ahí vino mi propuesta teatral, hacia claro. ella también, uh -huh. y para, para sacarla un poco del lugar de bailarina, donde pasa todo del, del cuello para abajo. Claro. <risa> eh, y empezamos a trabajar con eso, con el juego este de este puzzle y, y en los ensayos, en las improvisaciones empezó a aparecer la dramaturgia, Luego de la obra en sí, uh -huh. que sería la historia de mi personaje, por decirlo de alguna manera, que está es una historia de ciencia ficción. Es un personaje que está encerrado en un tablero eh, en el cual juega una partida donde los casiceros le permiten volver a su pasado y reencontrarse con, con una persona que ya no está más en su vida y que todavía sigue ¿no? la, claro. la, la marca. Claro. Uh -huh. eh. Eh, cada casillero es un instante en la vida de esta persona, de ahí la de ahí el título, claro. el instante 9 es el que tiene que venir a ver el público. Me estás sacando todas las preguntas. <ríe> Pero bueno, se puede seguir la Pero bueno, que te des solo, Y nada, es, es eso sería. Claro. Es este personaje peleando contra ese tablero uh -huh. en busca de Yo te iba a preguntar eh, qué pasa con, con la decisión de, de, del texto, porque aparece un, un, un texto sí. en, en voz, eh, y cómo, cómo fue la decisión de, de trabajar con solamente un, un pedacito de texto o, o que no haya sí. texto en total y que, que surja simplemente eso. Eh, también vos decías que fue como una necesidad tuya también de que algo te atravesara, eh, digamos, dramáticamente. Sí, necesitaba la palabra. Claro. Eh, no como símbolo, sí como necesitaba la voz. No no me agarro tanto a la, a la... A veces sí, a veces no, pero en este caso no me quería agarrar tanto a la literatura en sí. Me uh -huh. agarré a sí, bueno, la palabra, tengo que decir algo. Claro. Eh, estaba, fue un capricho también. Tenía ganas de hacerse monólogo, uh -huh. un monólogo muy conocido, es el más conocido de esa obra. Claro. Eh... Y sirvió muchísimo porque fue la que construyó, la que armó la dramaturgia. O sea, todo el cuento de ella con él y, y el tablero, el destino de la tragedia, el tablero serviría como eh, como como destino, como personaje de destino. Uh -huh. y, y todo surgió a partir de ese texto que en algún, por algo me, me interesó, tenía ganas de hacerlo. Claro. Eh. A mí lo que me, lo que me interesa de, de una obra de este estilo de... Que tiene mucha danza es eh, básicamente mucha técnica de danza es cómo se va eh, ensayando toda la secuencia no porque es, es como cada uno también la va memorizando sí. como cómo se va construyendo si si uno va no sé en un, en un proceso de texto más que va escribiendo a medida que se va ensayando en este caso cómo se va registrando todo el proceso de los ensayos eh, en un principio hubo un acuerdo entre flor y yo de, de tirar ideas es explorar, inve eh, investigar, experimentar, eh, ideas sueltas, eh, hasta citamos a, a, a gente muy conocida de la danza, que tiene que ver la obra para descubrirla, uh -huh. eh, al cine también, tiramos mucho material ajeno y no a nosotros, no, no, no, no abordamos desde la danza pura ni abordamos del teatro puro para tampoco eh, viciarnos y perder esa balanza que queríamos lograr, que no se supiera si es danza, teatro, qué cancho claro. es uh -huh. o si es un híbrido. Claro. Sí, que eh. es mucha gente mucho, mucho lo que lo que pasa con el público de que de que tal vez eh, no hay que entender si es danza o teatro uh -huh. o simplemente es una experiencia es más un de dos, eso, una fusión la, de, la de el, lenguajes, ¿viste? La, Como el, que La cuestión eh, la propuesta fue esa, uh -huh. o sea, que, Yo no soy bailarín ni me considero bailarín, eh, y, y era un poco ver en esas acciones, movimientos que realizo, si hay algún límite o hay una una similitud con, con la danza. Uh -huh. Lo único que nos diferencia, creo, para mí es la técnica a la claro. cual se llega al movimiento o a la, o a la acción. La claro. acción es movimiento, así que... No, sería lo mismo. Bien, estamos eh, acá en el, el Bodeville, escuchá teatro en Radio 106.3 para quienes recién nos sintonizan estamos teniendo una una eh, grata conversación con Jerónimo Mirás. Búfalo que es eh, actor y bailarín se puede decir porque no, en esta hora soy no, bailarín y no, no, bueno, <risa> respeto los bailarines de eh, Instante 9 que se va a estar dando este sábado, recuérdame la hora eh, Jerónimo. 20-24 ah. en, en Saverio Saverio eh, que queda en 70 esquina 20 así que eh, nos vamos a ir a una pequeña tandita y enseguida mm, volvemos con más o débil escucha teatro radionauta sonido disonante para una ciudad cuadrada radionauta fm 1063.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 transmite Radio Nauta sí. FM 1063 <risa> Well I feel just like a child Yeah, I feel just like a child Well, I feel just like a child Well, I feel just like a child From my womb to my tomb I guess I'll always be a child Well, some people try and treat me like a man Yeah, some people try and treat me like a man well I guess they just don't understand yeah some people try treat me like a man they think I know shit, but that's just it all the time well I need you to tell me what's well yeah I need you to help me calm my hair yeah I need you i tie my shoes Yeah, I need you to come Keep me amused From my cave to my grave I guess I'll always be A child Well, I need you To help me reach the door And I need you To walk me to the store And I need you To please explain the war heal me when I'm sore You can tell by my smile that I'm a child And I need you to sit me on your lap And I need you to make me take my nap Could you first pull out a book and read me some of that Cause I need you to make me take my nap My friends Cause they're there Even though you don't see them They got their own chair A plate and a seat You know I won't Touch my food unless they eat From the roof To the floor I'll crawl around some more I'm a child And I need you To help me blow my nose And I need you to help me count my toes, and I need you to help me put on my clothes, and I need you to hide away shows, from being my daddy's sperm to being packed in an urn, I'm turned. And when I steal, you got to smack me till I cry, don't you stop till all the tears run. See, I was born thinking all under the sky, they didn't belong to a couple old white guys. From sucking on my mama's dress to when they lay my toe to rest, I'm a child, yeah. Well, I'm... Y lo que estabas escuchando fue de Bendra Benhart, I feel just like a child. Dígale no a todas esas cosas. Escúchelo, Bodevil, y evite dudas. Por un momento creí que era alienígeno. Sí. sí, sí. <risa> El Bodevil, en la 106.3 Y seguimos en este eh, último bloque del de vodevil Bodevil, Escucha Teatro, acá en Radio Nauta 106.3 eh, Sigo acá en el piso, acompañada por eh, Jerónimo Búfalo, que nos estaba contando hace un ratito sobre Instante 9, la obra que está haciendo junto a Florencia Olivieri Y... Eh, Y ahora quería presentar de nuevo, no sé si está listo o oh, anda por ahí también teniendo un problemita con con su voz, el compañero Juanjo Zuccher. Juanjo, ¿estás vivo? Sí. Eh, Mirá, ahí tenés un, una agüita que no sé no cuándo estará. <ríe> Así que um, estamos en línea con eh, Connie Copelo, que es una de las organizadoras de eh, Danza Afuera, este festival que se está se va a estar haciendo este fin de semana en la Ciudad de la Plata. con ¿nos estás escuchando? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gaby, estamos acá con Jerónimo Búfalo y Juanjo Zucker. Quería que nos cuentes un poco eh, cómo va a ser esta actividad que se está haciendo el domingo 6 de, de noviembre en, en el marco del Festival Danza Afuera. Sí, es una actividad que va a ser eh, durante toda la tarde, desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Y va a haber varias cosas. En principio va a haber una... ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, sí, te escuchamos. Ah, eh, una librería... Eh, una cantidad dos de, de, de en relación a la danza de escritura de, de perdón perdón lo, lo podrías repetir porque se se escapó todo una librería ah, sí, se... yo también escucho medio mal eh, una librería que se llama traza que es gir eh, una cartelera de capital donde hay libros se pueden comprar libros en relación a la escritura en danza de muchísimos autores y además hay una biblioteca que se puede visitar durante la tarde para leer libros de Argentina y de otros países, que está bueno como para ir a tomar un cafecito, leer un, comer una torta y leerse un librito. Esto va a ser Esto, en el sótano, ¿no? En el sótano, 10, 51 y 53. Esto va a arrancar a las 4 de la tarde. A las 6 y media de la tarde una mesa de... En relación a la danza y la escritura Donde se van a presentar los libros de Diana Robosky Y del grupo de estudios sobre el cuerpo de acá de La Plata Y además se va a presentar Nodos Que es una plataforma de contenido colaborativo Como si fuera una wiki de artes escénicas También eh, impulsadas de la ciudad de La Plata Y a las 8 de la noche va a haber una función de danza De prehistoria, que es una obra de Capital Dirigida por Valeria Martínez Bien eh, actividades del día son gratuitas, salvo la sesión de las 8 de la noche, uh -huh. eh, por eso está bueno como para aprovechar y darse una vuelta eh, y chusnir un poco. Está bueno recordar que todo esta librería, este encuentro sobre, bueno, poder acercarse a escrituras sobre la danza y, y el cuerpo en acción también, como hoy decía Jerónimo, eh, se dan en el marco de, de un festival más grande que es eh, danza afuera que va a ser una actividad que se va a realizar en diciembre eh, sí. que va sí. a llevar digamos un montón de artistas a algún espacio público eh, bueno a hacer una muestra de, de lo que es de, una, de lo que es trabajar desde la danza y, y bueno ir hacia los espacios públicos el arte la cultura a, a, a los lugares públicos. Eh, es una iniciativa que a nosotros Aquí en el Budeville nos interesó muchísimo Sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura Política de que Hasta quieren enrejar Torre 1 imagínate para que no bailen tango Porque se gasta el piso eh, claro. Así que está bárbaro que la cultura y el arte salgan afuera Este encuentro que se va a hacer El, el 6 de noviembre domingo El domingo 6 Es como para, se da en el marco Como para ir preparándonos Y llegar hasta el festival Del 3 de diciembre, ¿no? Sí, este es el último evento que hace en Espacios Cerrados, nosotros durante todo el año eh, hicimos varios eventos en varios centros culturales eh, para recaudar dinero para las funciones del festival que son en diciembre. Como nosotros no tenemos financiamiento, o sea, usamos este tipo de, de eventos para juntar plata. Este es el último, hubo funciones, hubo seminarios, hubo varias cosas. Eh, después el festival entrada libre y gratuita va a ser el 3 y el 4 de diciembre en Obras Públicas el 3 de diciembre y en el Parque Alberti el 4 de diciembre ¿En dónde va a ser el 3? El 3 en las públicas ¿En, en, en la en República? 59. No, Obras Públicas obras Ah, públicas, como se 9. trabajaba siempre en Obras Públicas ¿Qué Obras Públicas? Eh, eh, Viste ahí en 7.59 Donde está el edificio grande Y adelante como una claro. petroleta Sí, sí, ahí. sí, clarísimo me quedó Eso va a ser el, el 3 cada El, el domingo, sábado cada sí, sábado, el 3. sábado 3 de diciembre Y el domingo 4 de diciembre En Parque Alberti Ahí está, buenísimo Y va a haber eh, obras de acá de La Plata Va a haber obras el Capital Eh, va a haber obras así como de, de varios estilos, va a haber una obra de chilena que viene especialmente para el festival, eh, además va a haber una residencia que va a coordinar Julieta Rano, que va a ser eh, una residencia de creación que se va a hacer para el marco del festival las dos semanas anteriores al festival. Eh, para esa experiencia la convocatoria está abierta en este momento y va a estar abierta hasta el 15 de noviembre, se puede anotar cualquier tipo de artista interesado en investigar el espacio público está abierta es gratuita eh, y no eh, se puede inscribir o sea eh, a ver, a ver ser... si, si me queda más o menos claro nos podemos eh, inscribirte esto para acá, el público no se puede inscribir uno se puede inscribir eh, ya planificando sí. en luego llevar este evento en el espacio público el, el claro la en el marco de danza semanas, afuera. Claro, las dos semanas anteriores al fin, o se arranca la segunda quinta de noviembre, de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde, se va a crear esta pieza que después se va a mostrar en el festival. O se va a crear juntos en el Parque Alberto, todos los días, de 2 a 5, hacer la obra que después se va a mostrar el domingo. o sea que eh, es Especialmente para... Eh, Especialmente, claro, para el, para el festival de el marco de Danza claro. Fuera. Del 21 al 2 de diciembre de 14 y 17, de lunes a viernes va a ser esto, el proceso sí. de creación. Muy intenso, sí. está está bueno, es una propuesta sí, compro bueno. y comprometedora, ¿no? Porque sí. no puede ir un día y, y faltan claro. otros cuatro. No, es, claro, en realidad es gratuito, es gratuito, y la única condición es poder asegurarse que se puedan ir los 10 días, porque es eso es un compromiso también con el grupo pero es una experiencia que está muy buena, la venimos haciendo desde la este eh, esta edición del festival en la cuarta, eh, la venimos haciendo todos los años hacemos eh, residencias, pues nos parece que son eh, las obras que más tienen que ver con el espacio público, donde en donde más se queda en claro esta relación que nosotros qué es lo que más nos interesa de llevar el cuerpo al espacio público y no montar obras que uno pensó para otros espacios. Claro, estaba muy, eh, estaba muy bueno la propuesta y hay que aprovecharla antes de que enreje en el Festival Danza Afuera, viste sí. que se enreja todo. Sí, igual nosotros vamos a seguir encontrando lugares, por no, más que sigan enrejando, <risa> seguro que va a haber. Pero bueno, sí, eh, siempre estamos ahí como también pensando en todo este tipo de cosas, de bueno, qué hacemos nosotros como artistas de La Plata para, para seguir movilizándonos, ¿no?, como... Una forma de estar presente eh, con ello te quería preguntar eh, qué nos puede decir un poco de la obra que se va a estar dando el domingo de prehistoria para quienes eh, este, desconocen un poco de, de lo que trata no eh, esta obra que viene que viene de capital claro es una obra que es pues, para o sea, es una obra que está buena para ver es de danza eh, es una bailan cuatro bailarines eh, no sé qué más te podrías decir, está buena y lavarla, porque no te la puedo explicar. ¿no? Claro, no, no, sí, más que nada eh, de, de qué género viene y... y, y es de danza, es, eh, como, es como una experiencia técnica. Eh, eh, sí, sí eh, se, se entrecorta un poco, pero sabes qué? Ese silencio que se entrecortó... Yo, me dejó mucho misterio. Prehistórico se llama, así que es de danza. Ya sí. es una experiencia fuerte, dijiste, y vino todo ese silencio. Creo que, que el silencio lo <risa> dijo todo. Es experiencia escénica, dije. Es, eh... Exacto. Bueno, Conita, eh, la verdad te agradecemos muchísimo. Recordar que lo del domingo va a ser en el espacio del sótano, ¿no? Sí, en el sótano a partir de las 4 de la tarde. Queda enfrente del Teatro el... Argentino, sobre calle Exacto. 10. Sobre 10, 10, 51 53. ¿Las entradas para prehistoria, en el caso, por ejemplo, yo que quiero ir, ese se reserva únicamente o se puede comprar sí. en puerta? No, se pueden comprar en puerta, pero bueno, para una cuestión como de ordenamiento siempre pedimos que nos reserven eh, por si llega a haber mucha gente y demás. Se reservan a danzafuera.gmail.com bueno. Y si no, igualmente se puede ir y seguramente va a haber lugar. Bueno, Connie, queríamos agradecerte por por esta comunicación eh, con, con el Bodevil. Eh, y para quienes eh, quieran eh, informarse, eh, les decimos que se pueden eh, meter en la página Danza Fuera Festival y está toda la información. Te mandamos Exacto. un saludo y muchas gracias por, por esta charla. Dale, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Hasta luego. Abrazo fuerte. Chau, chau. Adiós. Así se fue eh, una emisión más del vodevil Escucha Teatro. Este es miércoles eh, 2 de noviembre. Eh, te cuento que estamos ya terminando este programa con Jerónimo Búfalo acá en el piso. Juan Zucker, quienes les habla Gaby Wittencamps. Lo que pasó, este programa, Juanjo, ayúdame a recordarlo porque tanta información me, me marea un poco. este Estuvimos hablando un poco de... Eh, Recién con Cónico Pelos sobre Danza Afuera, uh -huh. a quien le agradecemos mucho la comunicación, Bien. anteriormente con Fidel Fernández sobre la convención de circo y en un principio también eh, eh, hablando sobre teatro, sobre danza, sobre cómo comunicar también sobre cómo comunicar los distintos lenguajes, también estaba la música eh, presente en la jornada de, de las chicas del Giro Teatro Multicultural que estaban haciendo Violetas Desnudas uh -huh. y Lila y iban a tocar también en el medio la banda Las Pibitas. Las super pibitas. Sí, también dijeron eh, todo, que haber una muestra de pintura. y <coughs> Una muestra de pintura, todo esto en el marco, eh, mañana jueves, en el marco de el ciclo de teatro independiente, que pareciera ser, me, se han comunicado varios grupos de teatro con, con el programa de Radio El Bodevil y con otros colegas de prensa, que está costando muchísimo la, la difusión de las obras de teatro de, del ciclo de teatro independiente, un ciclo que supo ser... Eh, independiente. Ind independiente. <risa> sí, bueno, es muy difícil, es, es independiente a qué? Yo quiero ver qué obra de teatro en La Plata no se financia con el Estado, una sola que me digas. La mía. Vamos. <risa> Las mías. Eso sí que, que es Va, qué sé yo, se financia con de... nada. No, <risa> <de, de risa> manera algo está sangrando. Sí, no, de manera indirecta siempre siempre aparece. Bueno, estaba mal. ¿eh? No, no, por no eso, nada, pero no lo nada. que ah, volviendo al ciclo de teatro independiente, esto de de que antes por lo menos había folletos, se repartían, sí, y ¿me ¿entendés? y el poder lo tenía otro, claro. ¿no? Está como eso. Sí, sí, y, y también se quiere, nada, eh, uno nombra estas cosas porque es como la decidia Se empieza un poco a desorganizar, luego se el que estaba encargado de esto lo mandan a encargarse de aquello... Se empieza a generar descoordinación, incomunicación y un espacio ganado por las teatreras y los teatreros. Uh -huh. Y los teatreres, si tenés ganas de la plata, como es el... Sí, y además no, no, no, puede, nada. no puede faltar la difusión en un lugar como es el pasaje sí, de Arno Rocha. Sí, el desgaste aparte. Tal cual. Porque tal no cual. se difunde. Uh -huh. Por eso, claro. Se genera cierto fricción, ¿no? Es que, a ver, Jerónimo. El vaciamiento. Vaciamiento. Perdón. Yo te organizé un festival, vos me dejás el dardo rocha vacío. Esto no tiene sentido. Tal cual. No, es un poco gastemos la plata en, en cosas más seria como policías te van vale. a decir. ¿Qué teatro? ¿Qué, ¿Qué me viene? Con pitufos. Con pitufos. Si no llegamos a policiales... Ya no hay más pit... igual. No sí. <risa> Pobre, los echaron, no, sé, no sé. Pero bueno, para eso está algo débil. Claro, para informarte sobre todo lo que pasa justamente en la Ciudad de La Plata con, con, con el teatro independiente y con sí. demás CES, artes escénicas. Vamos a estar uh, apoyando también un festival independiente que se está gestando aquí, que es el Festival Aura. Sí, ese es independiente. Sí, ese es independiente. Yo me anoté como voluntaria. De independiente ¿eh? de Avellaneda. De Avellaneda. <risa> eh, y el, la semana que viene vamos a estar entrevistando a las distintas obras de teatro que van a venir del país, que llegan desde Córdoba, eh, bueno, distintas provincias. Yo nunca, siempre me llevé geografía. No, <risa> usted ya sabes Córdoba, vienen de Rosario, de Santa Fe. No, no, no, vienen de... No sé, no sé de dónde vienen Pero sé que me dijeron que había varias obras de muchas provincias Y yo ahí anoté Bodeville, Bodeville. Claro. Así que vamos a tener Buenísimo. estar Hablando al menos con, con gente que hace teatro En otros lugares de, del país Y es más que interesante Bueno, queríamos decirle muchas gracias a Jerónimo úfalo Por haber acercado acá al Bodeville vamos A recordar la fecha Exactamente, le iba a decir que si nos quiere recordar la fecha de Instante 9 Jaque mate Jaque mate sí. a la, la, la inmemoria Es este sábado Eh, sábado 5 es, 5 del 11 a las 20 horas en Saverio, esto es 71 esquina 20 eh, nada ¿Qué haces Ahí. antes de salir a la escena? 5 minutos antes de salir de la 5 minutos antes de salir a la escena eh, yo, ¿Vas estoy, al baño? No, tomo mucha agua y luego de la función es como <risa> si me bajara toda junta <risa> <risa> Pero durante la función no pasa nada, mucha agua Bueno, queríamos eh, sí. agradecerle a Pana, que quien operó sin anestesia acá en el Bodeville. Sí, sí. Muchas gracias a compañero juan Zuccher por haber llegado eh, a este programa el día de hoy. Sí, Mi sí. nombre es Gaby Wittencamps y nos vamos despidiendo así hasta el miércoles que viene con más Bodeville Escucha Teatro. A Jerónimo lo vemos el sábado. El sábado, sí. el sábado en Instante 9. Así Los espero, que... están invitados. Exactamente. Nos vemos eh, el miércoles que viene acá en Radio Nauta 106.3. Good morning, Jamaica. Give thanks and praises unto the most high. Ja Rastafari, King Selassie, ever living, ever sure. Yes, this is how I was to, to you, 98.3 radio station. Out of my Today is the 23rd of July, which is King Selassie, your favorite majesty's birthday. And I want all my listeners to understand that it a very special day. I really have a a lot of important guests to you. Yo no, Jack it be the That's gonna be rigalso That's be the Dance, reggae. Reggae was tip, tip, tip, tip, tip, yeah Vicinah, y regga business. un tiempo a mi oído llegó un mensaje titinto que en mi No pudo resistirme no pude estegar. De todo lo que el regga me vino a contar, que hay mucha energía para poder luchar contra la hipocresía con la que, que terminar. Yo me prendo uno y me pongo a razonar, terminando por un rato con todo este mal. Rabata, no lo puedo parar. Rabata, estilo especial. Rabata, rabata, no lo puedo parar. Rabata, estilo especial sweating a high the reggae just j j j j yeah i am sweating a high the reggae just j j j j yeah i am a street in a high reggae music jig jig jig shape a televa reggae music